Estamos viviendo algo que jamás hubiésemos imaginado. Quizás no nos volvamos a ver en una situación así. Ojalá. Pero ya que ahora no nos queda otra, algunos hemos optado por hacer limpieza profunda: desinfectando y ventilando. Ventilando mucho. Abrillantando nuestra vida para hacer sitio a todo lo bueno que está por llegar. Limpias tu casa o tu casa te limpia a ti. ¡Estoy limpiando!